Queremos conversar con uno que tiene muchas, pues, muchas pasiones, me parece, y un par de profesiones. Hoy estamos en contacto con Gastón Leandro Ezequiel Vázquez. Eh, hola, buenas tardes, Gastón. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Gastón... Mucho gusto. También ahí se, ahí se entrecortó mi, mi mic. Perdón, Gastón, este, te decía que es un gusto para nosotros eh, y que estamos agradecidos por este ratito que nos permitís picotearte de la siesta. No sé si sos de dormir o no. No, no. No, es no. una costumbre sea erradicada. Muy bien. Nosotros vamos por este, estar bien lúcides, ¿viste?, a la, a esta, en estas horas y aprovecharla, por más que no le sacamos el nombre a la siesta, este, no la usamos para dormirla. Eh, Gastón, la verdad es que estamos interesadísimas, eh, sobre todo porque vimos unas fotos en las redes sociales, se anda diciendo, señalan, levantan el dedo y lo señalan a Gastón y dicen que <risa> cocina muy bien, pero sin embargo yo indago un poco y averiguo que el tipo se dedica a la poesía. ¿De qué está hecho verdaderamente Gastón Leandro? De las dos cosas, sí. las dos cosas van, van de la mano. El pan, la poesía, eh, Sí, las dos cosas son, tienen los mismos elementos, los mismos tiempos, los mismos leudados, los mismos procesos, así que no están escindidas. No se rechazan tampoco no, no, no. veo en fotos este tus poemas hecho masa eh, y además cocinados en horno de barro sí sí en horno de barro eh, sí, eh, sí yo soy panadero así que bueno trabajo con horno de barro después lo también vendo ese mismo pan no digo ese mismo poema que está hecho con panes después el mismo es la misma masa que después se vende no y que, que alimenta no y ahí cumple la doble función la poesía no o sea, la función la función nutritiva y la función estética espiritual también para para vivir no para vivir Leandro este como Gastón Leandro no sé cómo te dicen es más seguido Gastón este es más usado Gastón. es más usado eh, y cómo llegaste a esto o sea qué qué pasó te volviste un poco loco este te, te pasaste una noche eh, muy extraña y amaneciste con estas letras de masa en tus manos ¿Cómo fue el proceso? No, no. ¿Cómo fue el proceso? Vi un pedazo de masa que me había quedado de los bollos que, que había hecho. Acá en Bahía hay una corriente, una, una contracorriente cultural que escribe poesía con C, ¿no? Que está acá en las, en las calles de, de Bahía Blanca, por, por todos lados está ese graffiti, ¿no? Que dice poesía con, con C, ¿no? Y, y vi ese pedazo de masa y como que empecé a cortarlo, formé. De, esa palabra, poesía, con C, lo dejé leudar en, en una bandeja, y después lo cociné y, y con, me gustó como quedó, ¿no? Y, y bueno, y es como también el, el efecto mágico también que tiene la escritura, ¿no? Después eh, digo, ¿y por qué, no, por qué no hago un verso, no? Y bueno, busqué un poema de, de, de la poeta guayense Melissa de Petris, que dice, la vida es un poema, ¿no? Entonces, como que después la apuesta fue subiendo, y bueno, ¿por qué no? Y cada vez fui buscando, que yo, versos que, que cristalicen ¿no? por ahí la, la tensión poética, ¿no? o, donde, donde se tensa el arco de la, de la lírica. ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezó a crecer, ¿no? después ya cada cosa que voy leyendo, eh, como que voy recortando, no recorte, bueno, esto va a ir para pan poesía, esto. Y bueno, y empezó a crecer, y también es lo mismo, ¿no? Que el pan empezó a leudar, empezó a leudar, y bueno hoy ya no sé cuántas publicaciones tiene, ¿no? Y bueno. Así que bueno, y eso lo hago entre. hago las dos cosas, ¿no? Hago el pan o pizza y ya voy preparando ¿no? lo que lo que va a ser el, el pan poema del día, ¿no? O sea que te vas nutriendo a dos manos, porque también a la, en la medida en la que construís ese ese alimento que es tu sustento y que es el sustento alimenticio de otros. Este, también estás leyendo sin prisa y sin pausa y eso va a parar a las masas que otras vecinas y hijos de vecinas comen. ¿Qué piensan las vecinas, Gastón, crees vos, de aquellos sucios grafiteros que encima escriben mal, <ríe> por poesía con C, a, a estos ricos panes? que están llenos de letras y que, bueno, algunas este, se, se animarán a leer también, ¿cómo, cómo, cómo las percibís a las, a las viejas vecinas? Y, y ya yo creo que también el, el, el efecto que tiene, y es, es muy recurrente, ¿no? Por ahí gente que no es lectora de poesía que te diga, ¿no? Uh, esto es un poema, ¿no? Que por ahí te diga, que ya te diga, sin, sin saberla a veces, ¿no? Que te diga, ¿no? Que el pan ya es un poema, ¿no? el pan que comen ¿no? en el momento que lo, que lo están comiendo. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí creo que eh, ya el mismo Pan está diciendo ¿no? que, es, que es un poema, ¿no? y la gente que lo recibe también ¿no? lo, lo, lo disfruta de esa manera. ¿no? Empieza a avalar esa... Esa, ese valor, es, es, esa, esa posesión este, de un ratito nada más, ¿no? Porque es una, una comida, no digamos frugal, pero que al ratito ya la, la engullimos. Y la poesía también es más o menos parecida. Hay mucho paralelismo, Gastón. Este, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo te ves? Ahí sos como una especie de atleta que hace este, unos raros ejercicios entre estas dos materias que llama la atención, pero ahora que las vemos juntas parecen hermanas, che. No, es que si uno también analiza la, la tradición literaria, bueno, Jorge Teillier lo dice, ¿no? La poesía es, es un pan fresco, ¿no? Ya lo, lo decía Teillier, ¿no? Bueno, creo que Liliana Bodoc también habla de, de, de, del poema como un, como un pan y algo que también es comunitario, que es algo también para, eh, para alimentar a la comunidad, ¿No? entonces eh, creo que nunca estuvieron encendidas, no creo que pasa que nunca se conjugó de esta manera no tal cual eh, siempre se habla se habla no bueno de, de, el pan la poesía eh, el elemento comunitario pero como acá bueno ya ahí se, se también se cristaliza no ese ese fenómeno no eh, y bueno cómo surgió no sé todavía <risa> no sé sí. que bueno como que sentí el impulso de hacerlo y bueno y quedó eh, y bueno y también siguiendo ese impulso ahora bueno eh, todo todo el tiempo uno está buscando la manera no de bueno de qué, qué poder hacer no para para para mostrar no y también para hacerle un homenaje no a, la, a los que escriben a, más que nada a las editoriales independientes no de, es una manera también de, de promocionar el trabajo que también es es también eh, como dijiste vos no es contracultural under, está en los márgenes eh, y bueno eso también es el, el manifiesto poético de, de esta actividad que es el neo marroco no neo marroco mira claro, jugando con el barroco jugando con el con el barroso que alguna vez eh, también mencionó perlonger y bueno y tomando el marroco que es también una palabra en un farda un picapán eh, le le di También se escribió solo en el manifiesto. Se escribió solo, encontró solo su cauce. Gastón, está buenísimo. Este, me estoy, estoy saboreando este acierto por todos lados. ¿eh? Estoy saboreando cada palabra que nos cuenta Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, que además de poeta es panadero. Gastón, ¿vos tenés una panadería o es el patio de la casa? ¿Cómo, cómo haces caminar esta mercadería tuya? Y Yo cocino acá en el patio de mi casa donde tengo el horno. La pasadora, todo lo Y bueno, después lo, lo salgo a repartir en, en moto ¿no? Con un canasto Como, como dice Talía y Jorge Telierno un, un pan fresco Una cesta de mimbre, eso es la poesía ¿no? Esa es la un poesía pan, Che, y las, y las viejas vecinas ven al poeta, al loco poeta en moto pasar, ¿no? Qué buenísimo, qué buenísimo. Esto parece que se estuviera escribiendo solo. No voy a decir que sos un aprovechador y voy a insistir con la imagen de que de, de alguna manera sos un atleta y te balanceas entre estas paralelas que son la masa y la poesía. Y te vimos esta semana en Facebook, sobre todo yo ahora lo acabo de compartir, en el breve homenaje que hiciste A Juan Carlos Bustriazo Ortiz, hombre de esta tierra, ¿no? Y por eso la convocatoria nos tocaste ahí, como quien dice, el hombro, vamos a poner, no digo fue una mojada de oreja, este, para quienes gastan un homenaje a un tan sentido compositor nuestro, che. ¿Cómo diste con él? Sí, yo lo conocí a Bustriazo a través de Sergio de Mateo, que es también hay poetas, lo ven de conocer, de la, de la sí, Pampa. Sí, señor, no, el compañero de Mateo. Sí. Eh, vino a dar un taller sobre Bustiazo, acá un espacio cultural que se llama Pes Dorado. Y bueno, y a través de, de él, bueno, me, también nos, nos los que estábamos ahí, ¿no? A mí me metió en un mundo totalmente que, bueno, ahí está, no es la Alta Europa, ¿no? Es acá, la Pampa, ¿no? Acá, cerquita, ¿no? Alguien que, eh, que, que vivía en estado poético, ¿no? Él eh, poeta con, con mayúscula ¿no? Entonces... Siempre me gustó esa palabra, ¿no?, que, que recorté ayer, ¿no?, la de Huesolita, ¿no?, y la otra, ¿no?, que tiene Nochernícola, ¿no?, la de... Y, bueno, eso te, te, te está hablando, ¿no?, de, de, de lo que era bustriazo ¿no?, este, para mí, yo me lo imagino, ¿no?, como ahí con su portafolio, ¿no?, y, yendo con su vaso para tomar vino y, y bueno, fatigando noches, fatigando poesía, eh, como un, un cavernícola de la noche, ¿no?, es, eso es lo que a mí me, me, me, me inspira toda esa ese neologismo también, bueno, alguien que no era un, un letrado, un académico, ¿no?, pero en el, bueno, la selección acá que yo tengo del libro, ¿no?, es, eh, también explora los límites del lenguaje, pero en el buen sentido, ¿no?, este, estar explorando, ¿no?, los, los límites del lenguaje al máximo, ¿no?, entonces digo, wow digo, mira alguien, ¿no?, que también pasó desaparecido para la academia, eh, que es descomunal, ¿no?, para lo que es la, la, la actividad poética, ¿no?, entonces, bueno. El humilde homenaje ayer fue, porque también porque vi a alguien que compartió, que era justo el natalicio, y dije, es hoy, dije, es ahora. Entonces, bueno, ahí fue a parar Huesolita. ¿no? Qué bueno, la tierra ardía, Huesolita, la siesta ardía. La siesta, la ardía. Eh, bueno, se saca el sombrero, Gastón, ¿eh? la verdad es que estuviste acertadísimo cuando lo describiste a nuestro poeta, este, no, te, no te anduviste con chiquitas te Estamos muy agradecidos, Gastón, por este rato. Y está muy rico, eh. Está muy rico, Gastón. Bueno, gracias a ustedes por, por dejarme compartir algo de, de esta actividad. Y bueno, que se siga leudando y expandiendo, ¿no? Como, como hace la levadura. Que se expanda y que por ahí le, le caiga en la boca a, a algunos que andan con tantos hambres, viste y que, que, que pongan manos también a la masa a ellos y que se multiplique esta, esta cosa que, que no, no son peces, que son panes. Gastón, muchas gracias y bueno, nada, estás en nuestra agenda, así que cuando andemos desconcertados y necesitemos poesía, por ahí llamamos al panadero loco de la moto. A total disposición. Gracias, Gastón. Que tengas gracias, buena tarde. Doctora. Un abrazo. Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, el panadero loco de Bahía Blanca, que ayer, ayer nomás sí, le hizo un homenajito ahí en la red social a, a, nuestro, a nuestro gran poeta, ¿no? Al gran poeta de nuestro terruño. Y, y que es panadero y que es poeta, y poeta sí. Y,